Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches. ¿Cómo están todos? Uh, estoy aquí con un gran amigo que se llama Nyao Pani. Les voy a contar un poquito. Él es el que hizo la película Pachacute. Y posteriormente, pues ahora estás haciendo otra película. No paras tú, ¿no? ¿Cómo no se llama la otra película? La profecía del Munay. La profecía del Munay. Y ustedes saben pues que yo también hablo del Munay. Munay significa pues el amor, ese amor a la Madre Tierra, ese amor a nosotros mismos. Justo me estaba contando de un proyecto que es el movimiento del Munay Suyu para que empecemos a expandir esa filosofía o habitar eso en toda América. Tengo el honor de estar pues con mi hermano Aupani que es también pues un sacerdote de la parte del INTE o el inca o la parte del, del SOL. Entonces también como tal Acá estamos juntos compartiendo momentos, compartiendo experiencias, compartiendo nuestro recorrido en el camino y, y podamos pues finalmente converger a un solo lugar todos. Todo tuyo por favor. Muy buenos días hermanos y hermanas de este lindo planeta, de la linda Pachamama. Pues para mí también cumpliendo las profecías de los ancestros llegará un momento en donde nosotros tenemos que unirnos como verdaderos hermanos, como verdadera familia de corazón, para hacer frente a todos estos cambios violentos que están pasando, para hacer nuevamente una presencia al despertar de la conciencia. Entonces esta llegada de mi gran hermano, de este gran maestro, afirma este comienzo del renacer, ...de nuestra espiritualidad en América... ...la conexión con la Madre Tierra. Estamos viviendo momentos críticos... ...en esta historia de la humanidad... ...en la historia de la evolución humana... ...estamos causando una destrucción al planeta... ...pero no hemos nacido para eso... ...hemos nacido para ser creadores. Por lo tanto, solo hay una energía... ...que nos va a ayudar a entender esto... ...y esa energía se llama Munay... ...es la energía creadora del corazón es la energía que nuestros ancestros ya lo practicaban para la sanación del ser humano ya que la madre tierra se sana si nosotros nos sanamos este peregrinar va a ser por todos los países de América vamos a encontrar a los hermanos y hermanas ancestrales que han renacido para este momento histórico en nuestra evolución del retorno del Pachacute del tiempo de luz Hayaya entonces Simplemente quería compartirles con ustedes mi alegría de, de acompañarte también desde el momento que nos hemos conocido con Neopani, pues ha sido nuestra relación de hermandad, de, de simplemente de compartir. Porque el no practicarlo, nuestra espiritualidad, nos está llevando realmente a la muerte. Y eso es lo que no queremos, entonces por eso estamos trabajando en ello. Realmente es un regalo que estás haciendo a la humanidad la nueva película de la profecía del Muna y pues es un trabajo excepcional y lo estás haciendo un regalo compartan por favor uh, y también pues el peregrinaje traten de ir más la mayor cantidad de personas como dice el dicho pues donde hay mayor enfoque o mayor cantidad de personas hay mayor cantidad de energía que hace posible que todo esto se dé así que simplemente también yo agradecerles a cada uno de ustedes desde aquí nos estaremos viendo otro día en algún lugar